Este es el programa, ¿qué número me eche? Dieciocho, si no 18. me equivoco. Entramos un poquito tarde por problemas técnicos aquí. La 5G está fallando. <risa> pero parece que ya la estamos solucionando. Ya saben que hay duendes, chicos. Yo pienso que debe ser una especie de, de boicot que nos está aplicando... Pues, quien el gobierno estatal? <risa> <risa> pues quién sabe, porque el tema de hoy va a estar bastante fuerte. Entonces, <risa> igual y en una de esas se enteraron... Ajá. Pero mira, aquí entre, entre Miguel y e Xbalanquilla hicieron magia, sí, gracias a los ya. dos. La generación, no, no sé si sean millennials, no, este, no, entrando al kit. Están Pan chiquitos. Hay la generación pandemia, exactamente. <risas> ¡Qué feos! Eh, pues buenas tardes chicos, son las 7.29 de la tarde-noche. Estamos, como dijo el maestro, en el programa número 18, no le cambié acá a mi, a mi hoja... Y estamos a 7 de julio, maestro. Del 2020. Del 2020. Año de la pandemia. Año de la pandemia, por si alguien no se ha dado cuenta. Buenas tardes, el señor Sergio Fong, que es el autor intelectual de todo esto, es el que nos tiene aquí chambeando, gracias a él. Aquí en el Chinatown. Ajá, eh, saludos a Nora, la güerita, a, a todos los que nos estén escuchando, a toda la banda por parte de Radio Cartón. Y mandamos saludos también a nuestros patrocinadores. ¿A quién le mandado saludos, maestro? A food, uh, tacos veganos, Isis. Exacto. Tacos veganos, Isis. George, ojalá que te estés, eh, digo, que estés escuchando. Eh, probablemente hubo quien se desesperó de... De, de la espera. ¿vale? De la espera. Y dijo, no, pues no van a transmitir. Ahorita estamos avisando ya en las páginas y nos ayudan a compartir de que ya estamos aquí al aire, se los vamos a agradecer mucho y también vamos a saludar a Granola Gourmet, obviamente recuerden que el jueves día de panecitos, de elote ¿por qué? porque los mexicanos estamos hechos de maíz, exacto panecitos de elote gran, gran invitado, ahorita se los vamos a presentar y también vamos a saludar a la rueda cartonera donde encontramos, cafés, tés tizanas y libros y que ya hay molletitos de autor hay de autor Con todas las eh, reglas sanitarias, hay tapetito, gel, sana distancia, todo, chicos, así que podemos venir a comer bastante rico. Y por último, vamos a saludar a frutas y verduras finas y selectas con Rogelio Hurtado y con Hugo Barrera. Barrera, que los estamos esperando para que vengan a su entrevista a contarnos qué es lo que hacen allí en el mercado. Que también tendrían algo que venir a platicar respecto al tema de hoy. Sí, claro. ¿No? también tenemos un, en prospecto un patrocinador que parece que nos va a regalar este, pases para la cafetería de barrio, sí. que es primero café y luego existo allá en el sur de la ciudad, en, en López de Legaspi. Vamos a ir a cobrarle hoy, si nos paga, sí. pues ya, es parte de, de Radio Cartón. Él se comprometió a darnos unas promociones. Ahorita estoy… Aguántame dos minutos. Unas promociones para que los escuchas vayan, ahí consuman su cafecito, un, un pastelito, etcétera, etcétera. Perfecto, pues maestro, allá le habla Ix Balanqué, y yo les voy a presentar al invitado de sí. hoy, chicos. Ya saben que este, a estos micrófonos siempre vienen grandes amigos. Eh, el día de hoy nos acompaña alguien que se llama Adrián Lara, pero conocido por por nosotros o, o mencionado por nosotros como médico, aclarando que no es médico, partero o cirujano, es odontólogo, es el odontólogo de la familia. Eh, somos amigos desde hace caramba, unos 10 años 15. mínimo, ah, que unos 15 años más o menos. Bueno, y ca casi familia porque somos espaldinos, Maxi. No es sí, de hecho, sí. Eh, somos tíos de un pequeñito que anda por ahí corriendo, que ya me dijeron que el día de hoy le dio un golpe al piso Y estamos esperando otro pequeñito que ya casi llega, ¿no? Pues le vamos a, a pasar los micrófonos chicos para que se presente, ya saben que estamos esperando que nos digan Que ya nos están escuchando, si nos oímos bien, nos, oído, nos oímos mal, le mandamos saludos a Poncho que no sabemos dónde anda Pero bueno, ya nos platicará dónde corrió. Así que, adelante médico, preséntate por favor. Buenas noches, yo soy el cirujano dentista Adrián Alonso Lara Medina. Eh, feliz feliz colaborador de la odontología y, ¿qué les puedo decir? Eh, reciente sobreviviente del, del covid Oye, uh, tú dijiste ahorita, hace más o menos 15 años que nos conocimos, ¿no? Sí, claro. ¿En ese entonces qué hacías, médico? ¿Cómo era tu vida en ese entonces? Ah, ya trabajaba, ya trabajaba, bailaba mucho, jugaba mucho básquetbol, eh, la, mi vida era normal <risa> a comparación de hoy, y, y comía mucho en la casa de Meche. Ah, <risa> sí, y no comía verduras, <risa> las hacía a un lado, les platicamos, ¿eh? Eh, bueno, 15 años, jugabas mucho, ¿cuántos años tenías entonces? Hace 15 años tenía oh, 29, 29. 29. 29. Él acaba de mencionar que bailaba mucho en ese entonces. Obviamente, chicos, nosotros conocemos a Adrián, bueno, por una amiga en común, pero... Eh, también está involucrado en el mundo del baile de nada, sí. y la natación La primera vez que platicamos con él, bueno, solamente lo platicamos una vez Pero la, la primera vez que le propusimos que viniera con nosotros al programa De hecho, el tema a tratar en ese entonces, la primera idea era respecto al baile, al ejercicio y todo esto ¿no? Pero ya que estu estuvimos platicando con él, pues así como les dijo, es un sobreviviente de COVID Entonces, dijo Beto, ¿no? Cambian los planes y mejor lo vamos a llevar para que nos platique. Entonces, ahorita nos vas a platicar, pero yo les voy a, a leer una pequeña introducción, chicos, del programa de hoy. Nos parece muy, muy importante desarrollar el tema porque, desgraciadamente, a estas alturas, después de… ¿cuántos días tenemos encerrados? 100 días? sí. ¿Tú sabes cuántos llamamos? Eh, casi son cuatro meses, si empezamos un 16 de marzo eh, aquí eh, después del decreto de Al Alfaro Ajá. Eh, Estamos hablando de casi cuatro meses, ah. casi faltan una semana más para cumplir los cuatro meses Ah, pues fíjense, o sea, ¿cuántos días tenemos? ¿Cuánta gente ha fallecido? ¿Cuánta gente se ha enfermado? Y todavía escuchas, eso no existe, Ay, eso no es cierto Ok, entonces ahí les va Yo investigué, eh, todo esto que les voy a leer ahorita es de la página de la OMS, eh, cuando vas a, a platicar de algo así, no es como la vida de un artista que una página dice una cosa y no te afecta en nada, ¿no? Es que te la Exacto, aquí sí vamos a, a irnos a algo serio, ahí les va, dice COVID-19, ¿qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriado común hasta enfermedades más graves. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad COVID-19, que se ha convertido en una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Antes era desconocida hasta que comenzó el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? Los síntomas más habituales son la fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes, pero que también afectan a algunos pacientes, son dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o del olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en dedos de manos y pies. O sea, no es cualquier chistecito, ¿no? De verdad te cambia la vida. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas leves. La mayoría de las personas, digamos alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de una de cada cinco personas que contraen COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores de 60 y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, perdón problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraerlo y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor, Hubo presión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse, deben inmediatamente solicitar atención médica. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que e ellos te remitan al establecimiento sanitario adecuado. ¿Cómo se propaga? Esto creo yo que es de lo más importante. ¿Por qué? Porque muchísima gente ha renegado de traer puesto un cubrebocas. Yo creo que, que más de la enfermedad la gente ha renegado de un cubrebocas. Ok, ahí les va. Dice, la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas. ¿Qué son las gotículas? Es una gota minúscula, casi imperceptible, que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar, hablar... Estas gotículas se pueden inhalar o tocar en las superficies contaminadas. ¿Cuáles son las superficies contaminadas? La pluma, la silla, la taza, la ropa, los teléfonos celulares. Un gran, gran foco de infección. Dice, estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos. Y pueden caer rápidamente al suelo. Por eso es muy importante mantenerse al menos un metro de distancia. Lo demás, su sana distancia, ¿no? Uh -huh. Es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. ¿Qué pasa? ¿Mucha gente se ha burlado? ¡Ay, sí! Es que la enfermedad es tan grave que vas, te lavas las manos y te aliviaste. O sea, uh -huh. no es así. Lo que pasa es que vamos modificando la información que tenemos, o sea, jamás dijeron que lavarte las manos te cure, ¿no? No, bueno, tienes que irte a la fuente profesional, científica, que te va a dar la pauta uh -huh. para saber qué tienes que hacer o por qué lo estás haciendo. De hecho, la ignorancia es tal que yo me he encontrado con situaciones en las que me preguntan oye, ¿tú crees en el coronavirus? Como si fuera un dogma <risa> y no fuera algo tangible, un problema de salud pública que estamos ahorita... La verdad, en, en, en, una, en, en una alarma y este precisamente por eso, Adrián, que yo le digo, hay que vivir para contarla, por eso sí, sí. él viene aquí a platicarnos respecto de, de eso. Ok, pues médico, ahora sí, que queremos de ti? Toda la historia… Eh, qué no eres el único, tu mami también se enfermó ¿Sí? Entonces nos encantaría así como, como la historia resumida Todos los detalles que tú creas necesarios Que la gente sepa, cómo fue el caso de ustedes, por favor Bien, uh, después del decreto estatal del gobernador de, de Jalisco De, de, de guardarnos, de, de confinarnos A partir del 16 de marzo yo eh, cerré mi consulta Y nos empezamos a, a, a confinar en casa. Entonces, pasaron tres semanas, regresamos, yo regresaba al laboratorio a ver algunas cosas y otra vez para adentro, porque ahora sí venía lo bueno. Y cada semana ahora sí venía lo bueno. Al final, yo regresé a mi práctica a ver solamente emergencias y por ahí mi mamá se escapó a un par de fiestas, una de ellas la del 10 de mayo, ¿Con pero con familiares. Entonces, después de esa, de esa fiesta... Uh, ella empieza a presentar síntomas de cansancio como el 20 Y yo después como el 25 también empiezo a tener cansancio Al final un sábado yo decido ya cerrar toda mi consulta Y mi mamá cae con síntomas más fuertes que los míos Yo empecé simplemente, no podía dormir del calor, tenía mucho calor Y yo me, ay qué calor hace, pero se, se, se, se, se, se confundía con el calor de mayo decía hace el calor de mayo y no lo aguanto y abría la puerta del cuarto y no podía dormir bien, pero después empecé a sentir dolores de espalda, eh, dolores en las articulaciones grandes como son de la cadera, de la rodilla, de los hombros, me dolía mucho al mover los brazos uh -huh. y, era, y era en ocasiones, era, era espontáneo, de repente empezaban los dolores hasta que empezó a conjugarse todo, era diarrea, acufobia, acufobia que es, es eh, lo, el, el ruido de la televisión me molestaba, La luz me molestaba, la evitaba, pero no tenía conciencia de que estaba pasando. Yo me sentía cansado nada más. Ya empezaba a sentir la temperatura, ahora sí más alta. Y lo que más me dolió era la espalda. Entonces, me, me noté que dormía muy a gusto boca abajo, con una almohada en el vientre. De manera que me encorvaba, como buscando una posición fetal. Uh -huh. Después de eso, yo empezaba a sospechar de COVID, aunque podríamos confundir los síntomas con los del dengue. Y mi, y mi hermano Ay, me decía, es dengue. Sí. Cuando me di cuenta... Yo, que era COVID, fue cuando pasando los síntomas más fuertes empecé a sentir una compresión al respirar. Me dolía el pecho y no podía respirar profundo. De ahí yo concluí que era COVID. Para eso a mi mamá ya le habían dado una fecha para hacerse la prueba en la Universidad de Guadalajara. A ella se la dieron un 3 de junio. Se hizo la prueba y el 4 de junio se estaban comunicando conmigo porque yo fui quien la acompañó para confirmar que tenía COVID y nos aconsejaban que todas las personas que estábamos con ella Eh, nos hiciéramos la prueba, de los cuales solamente mi hermano, mi cuñada, me dijeron que los niños no debían de ir, estaban muy pequeños, y mi mujer no quiso ir, dijo, no, yo tenía dengue. Bueno, dije, no, no te voy a presionar para que vayas. Al final, mi cuñada y mi hermano salieron negativos. Mi cuñada salió con que no tenía uh, muestra suficiente para saber si era positivo o negativo, pero mi hermano salió negativo. En, para entonces, para cuando nos hicimos todas las pruebas, Yo, mi mamá y yo son los que habíamos tenido los síntomas más fuertes, que nos habían llevado a la cama por tres o cuatro uh, días. Ella estaba quejándose, ella un poco más. Yo estuve tres o cuatro días casi todo el día acostado. Y mi hermano solo presentó ligeras fiebres, un poquito de dolor en la espalda, que con ibuprofeno, que fue lo que yo decidí que tomáramos. Porque el paracetamol parecía que no le hizo efecto a mi mamá. El ibuprofeno fue lo que la hizo que se pudiera levantar. A poder comer algo. ¿Recuerda la edad de tu mami? 74 años y tiene una condición especial. Bueno, tiene hipertensión, diabetes, un, tiene un uh, trombo atorado en la, en la cadera, por lo cual toma muchos anticoagulantes y tiene eh, angina de pecho. Entonces, es una condición complicada para… si si hubiera si, ya que contrajo el, el virus… Y eso eh, fue la que lo, la, le ha llevado que hoy en día todavía no se recupere. De hecho, estuvo hospitalizada la semana pasada. Eso yo no se los había contado todavía a ustedes, pero estuvo no. hospitalizada porque tuvo eh, fiebres hasta de 40 grados. Sí, entrando al hospital, eh, la, la internamos el martes, el miércoles ya estaban administrando lo de hexametazona, martes, miércoles, y, y, miércoles, jueves y viernes, y para el viernes que la dieron de alta, salió como nueva solo que al verla yo tan sana, de hecho mucho más sana que la primera vez que ya se había recuperado, ¿ves? No, no jamás me imaginé como cualquier paciente, la recibí, nos fuimos a la casa, nos con todo, todas sus anécdotas que pasó ahí en el, en el, eh, hospital. En el hospital, que son muy peculiares y este, llaman mucho la atención, pero a mí me pasó como si nada, para el fin de semana este pasado vuelve a presentar temperaturas de hasta 40 grados, debilidad, los mismos síntomas, lo único es que conseguimos un oxímetro ah, y sí. nos dimos cuenta, y ella nos contó también que la única condición que le dio la doctora para poderla dar de alta uh -huh. era que presentara una oxigenación arriba de 90 de saturación. Sí. Eso quiere decir, te ponen una pincita en, en, en, en el dedo, en el dedo índice, y manda un infrarrojo, y el infrarrojo tiene un lector y, e interpreta la oxigenación, y tiene una oxigenación de arriba de 90, la hemos estado monitoreando cada dos horas y mantiene la oxigenación. Sigue, persisten los síntomas de fiebre alta, debilidad, ah, vuelve a tener serostomía, que es que le falta salivación, por lo cual también nos damos cuenta que no, otra vez no tiene sabor ah, ni, ni percibe el, los olores de manera… Ah, Como nosotros lo hacemos de manera normal. Oye, y estamos hablando, bueno, ya ahorita separamos los casos. Estamos hablando de, de tu mami, ¿cuánto, en qué fecha ya ella le diagnosticaron como tal? Mira, son cuatro semanas de junio, dos semanas de mayo, y la que estamos cursando ahorita de, de julio, de julio o sea, va para la séptima semana, donde, si yo lo que me he informado es que el, el, el, las personas que se recuperan rápido, como es mi caso, yo duré dos semanas exactamente, y al día quince. Yo ya me había levantado y los síntomas empezaban a desaparecer de manera este, consistente. Ya estaba, yo, yo decía, ya estoy listo para trabajar, pero hoy en día todavía traigo un ligero dolor de espalda. Que no sé si sea del sobrepeso, de la recuperación o sea de la inactividad, pero todavía persiste un dolor de espalda leve, pero lo tengo. Me gusta trabajo cuando me levanto me duele la espalda. Y ella iba por la séptima semana de recuperación. Fíjate que bueno, trajimos también eh, unos cuantos audios para para Pues hacer más fuerte, ¿no? Esto que nosotros investigamos, uh -huh. eh, traemos así como varias opiniones diferentes, o no opiniones, sino anécdotas, como uh -huh. dijiste tú, de, de personas que lo han vivido así de cerca. Testimonios, Testimonios exactamente. Entonces, eh, en uno de ellos se menciona algo de lo que tú estás diciendo, que es, o sea, que de repente tú como paciente dices, ya, ya me alivié, ya me siento bien, ya pasaron tantos días, y no. Es una enfermedad que te deja ahí unas situaciones eh, que te das cuenta después, ¿no? No, no, no sí. es tan sencillo. Pero sí. bueno, vamos a ir a nuestra primera canción del día, sí, porque luego esto se va a poner intenso. La primera canción del día la solicitó el, el invitado, después de regañarme un rato, pero <risa> la solicitó él. Eh, obviamente dijimos que sí luego, luego, porque ya saben que es de nuestro consentido. Eh, la canta el señor Rubén Blades y la canción se llama Chica Plástica. Disfrútenla, chicos.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 De confundir busca el fondo y su razón se ven las caras se ven las caras vaya pero pa'lante, adelante adelante adelante y así seguiremos unidos y al final venceremos se ven las caras se ven las caras vaya pero nunca el corazón pero señoras y señores se caras, en medio del plástico También se ven las caras de esperanza, se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida y por un mañana de esperanza y de libertad. Hola chicos, ya volvimos, estamos aquí, la verdad es que la plática detrás de música está muy muy buena, muy interesante, ya regañé al médico porque no nos había dicho que su mamá había estado hospitalizada, pero la historia está muy interesante médico, a ver, repítenos todo de eso. Eh, tras bambalinas te hablamos y me perdí. No, platícanos, a ver, que volvieron a internar a tu mamá, pero desde cómo se la llevaron y todo eso, platícanos. Bien, la primera vez ella, todo lo, todo el, el, el, el trance de la primera vez que se enfermó fue de tres semanas. Yo fui lo mío fue de dos semanas. Esas tres semanas se recuperó hasta volver a hacer sus actividades, incluso ya regañarnos de con todas sus filias y fobias. Dijimos, ya está bien. Uh -huh. Pero eh, de repente empiezan todos los síntomas de los principales, que es, que es uh, la debilidad o, o cansancio, la tos seca las temperaturas arriba de 38 grados y... ¡Ay, se me va el cuarto! Uh, lo de la salivación. Es lato secas, por ahí se me va, ahorita, ahorita me acuerdo. Los presentaba, pero todo lo presentó en un lapso de dos días. Se viene todo esto y, se, y ella, co, eh, creo que nota que ya, que esto viene más fuerte y nos dice, ahora sí, intername, porque siempre lo anterior fue, yo no quiero ir a un hospital, no quiero ir a un hospital, por lo mismo que se maneja ahorita de que los estamos matando de que eh, están sacándole líquido de las rodillas, ¿sí? Entonces ella, pues, eh, crea, crea un poco, tenía sus dudas. Entonces dice, nunca me, no quiero que me lleven al hospital. Y esta vez sí, me también dice, llévame al hospital. Uh -huh. Cuando le llevamos al hospital, nos llevamos al triague, debe ser un acrónimo, quiero suponer. Simplemente hacen el diagnóstico en la clínica 89, que está en Chapultepec y Washington, Y ahí este, entra, entramos ella y yo, la entrego en la entrada, y yo muy campante dije, voy a entrar para ver qué nos dicen. De hecho, íbamos por un diagnóstico. No teníamos la certeza de que se iba a quedar, ni queríamos. Pero exactamente, pásase, pasa ella y yo me hago el pequeñito a ver si me dejan entrar por un recoveco y vas para atrás con un soldado detrás de mí, ¿no? Usted no puede entrar y en ese momento le quitan todas sus pertenencias y yo le alcanzo a dejar un celular. Sí, este, se queda un buen rato ahí y yo hablé con ella después, en cuanto tuvo chance habló conmigo, cuando estaba, cuando estaba cambiando, y le di, pregunté yo, para cerciorarme, ¿te quieres quedar? Ella me confirma que sí, que se siente bien atendida, porque los doctores la tienen Miren, de las experiencias que he tenido, es los doctores de la UDG, los doctores de la Clínica 46, y la, todos los doctores están en la mejor actitud, la más profesional, súper amables, y, y miren que la situación está... No está, está, no está Está el, el, ¿cómo se dice este dicho? de Como agua para chocolate, la gente sí. está, pero encende, está, es un polvorín. Pero fíjate qué importante reconocer también, o sea, que ellos se están portando bien, porque, ¿qué ha pasado? Ay, no los dejaban subirse al camión, los apedreaban y... Los quemaban. Pues, claro. Entonces, súper profesional, en cuanto ella me confirma, sí, sí me quiero quedar, pues ya me esperé, nada más me dijeron, espérate aquí, porque una vez que se suba a la ambulancia, si no estás no vas a saber dónde va a llegar, la vamos a mandar a la clínica 110 Oblatos o a la 46, que son clínicas del IMSS COVID, y sí, espere, les platicaba aquí a los muchachos que cuando vi llegar a la ambulancia, la envergadura de la ambulancia, porque no era una ambulancia, ambulancia convencional, era una ambulancia muy grande, y, y llegaron con la cápsula esta que ustedes pueden ver en la televisión, a mí se me viene el mundo encima, porque entonces digo, es sí es muy fuerte la situación, yo toda, para ese tiempo no sabía la gravedad de mi mamá, Ya después nos contó, pero cuando la vi salir en la cápsula, ahí sí sí se te, se te mueve todo el tapete. Claro. Sí, en, en el sentido este de, de, de que se te viene el mundo encima. Pero yo alcanzo a tomarla de la pierna, le la, la empujo y voltea conmigo y le pregunto si está bien. Y me dice, sí, me siento. Y lo, yo la veía fuerte. De hecho, fue muy preventivo y muy a tiempo. Entonces, cuando la suben, me dicen, se va a la, 110, a la 46 y me toman algunos datos. Ya que me toman esos datos, eh, ella se va a la 46 y yo le doy tiempo porque siempre llegan a un lugar común y después ya les buscan cama entonces ya como a las 11 de la noche bajo el consejo de mis dos hermanos llévale sus medicamentos anticoagulantes que creo yo que fue lo que, lo que más le ayudó a que no se formaran esos trombos, esos émbolos o coágulos que se forman en los pulmones que sobreviene la falta de respiración la, sí. la disnea o la apnea entonces que no poder respirar o la dificultad de respirar, entonces Entro a emergencias de la clínica 46, ella ya está ahí adentro, después de tres horas de que se la había llevado la ambulancia, y le solicito a la chica de, de la recepción que me deje hablar con el doctor, para yo darle los medicamentos anticoagulantes y los medicamentos de hipertensión de mi mamá, que son los más importantes, y el, el, uh, sale el doctor, sale vestido como si estuviera en la NASA, ¿sí? todos sus cafandras, sus gogles, sus su, su cubrebocas con filtros y todo y a través de, un, de, una, de una, pantalla le doy yo, una pantalla de acrílico le doy yo los medicamentos y él me pregunta la indicación, le digo, mira, de este, yo sé que lo toma cada 24 horas, de este no sé, pero ya está consciente y está de decir. todo, y te puedo decir, se los doy en la mano y a partir de ahí ya no se puede saber, si no tienes un contacto dentro de la clínica, es muy difícil que tú sepas de tu paciente. Cuando yo di los datos de mi mamá previamente en la otra clínica, Ellos te, te los di, se los di al de la ambulancia, al paramédico, y se los di a la recepcionista de la 89. Di mi correo y a través de mi correo pude acceder a una página del gobierno, es federal, donde ellos te, se supone que te tienen que estar informando uh -huh. de, de, del estado actual del paciente, actualizado. Sin embargo, lo actualizaron dos veces en un lapso de cinco días y lo actualizaron erróneamente. La primera vez para decir que estaba en una clínica, en las días en la cual no estaba, y la segunda vez para decir que estaba dada de alta oh, <risa> Menos y yo y, y, y no sabías, o sea no había ningún otro dato entonces la página en sí no la están actualizando yo sé que se cobró por hacer esa página pero yo no sé si sea tanto el trabajo que creo que sí, ya es, ya estamos un poco saturados de, de personas enfermas, sí. pero la página no la actualizaron, bueno, el hermetismo que hay en las clínicas, es muy difícil saber de tu paciente, pero nosotros tenemos, mi hermano tiene una amiga que es enfermera COVID, yo tengo una, a través de esas conexiones de la prima de mi amiga, del hermano, el hermano, pues así contacté, ella hasta le pudo tomar una foto adentro, es, fue oh. muy peculiar, pero nos dimos <risa> cuenta que no le estaban dando sus medicamentos que yo le entregué al doctor, el primer día, Entonces, uno de mis hermanos, eso fue por el contacto de mi hermano, rápido se mueve y dice, vuelvan a llevar los medicamentos. Ya la amiga entonces nos da la información, pero eso fue todo extraoficial. Nadie nos dijo nada, me dijo. Por parte de la clínica. El método o el protocolo es, llevas en una bolsa de esas Ziploc, de esas bolsas que se cierran herméticamente, llevas jabón, pasta, cepillo, dental, Y, y, lo que, y, y los medicamentos que necesita y así a través de trabajo social se los hacen llegar, pero nunca hubo una información, uh -huh. otra cosa que me di cuenta es la clasificación de los cubrebocas ahorita que mecha hablaba de los cubrebocas, si quieres tocamos el tema, nada ¿no? más me lo recuerdas uh -huh. no sabemos nada de cubrebocas uh -huh. o mascarillas, no sabemos nada sin embargo el IMSS tiene la información como un montón de información que te puedas dar cuenta de conferencias de salud que deberíamos de asistir para tener más conocimientos y no andar perdiendo el tiempo en la voz de México y todas esas cosas, bueno Al final, el protocolo <risa> era llevar llevar los medicamentos a través de trabajo social y le pedí a la muchacha que si podía llevarlos en ese momento y que me confirmara que los había entregado. Y sí, a partir de ese momento ya le entregaron sus medicamentos y ella empezó a tomar sus anticoagulantes después de un día y medio. Se pudo bañar, se pudo cepillar los dientes. Este, eh, ya le entregaron sus medicamentos y desde el primer día, ya, me, ya nos contó después que salió, que desde el primer día le administraron dexametasona. Mm. Sí, le les menciona así, si tú quieres lo tocamos, el tema, le tocó ver algunas situaciones eh, peculiares, fallecer Ajá. en frente de su cama una chica de 42 años que venía de Villa Corona, en, en su cara falleció, o sea, la, estaba, la tenía de frente, dice, me tocó hablar con ella un poquito, cruzar unas cuantas frases, unas cuantas oraciones… Y verla morir, ver dar su último suspiro, y dice ella, ¿sabes qué? Mejor me giro y me volteo y me duermo, porque lo que está... Estaba... como que no vea. Porque la dejaron ahí unas horas. ¿Sabe más o menos, o les comentó tu mami, más o menos, cuánta gente estaba donde ella, donde Bien, la tenían? Ella estaba en una en una zona aislada de sospechosos de COVID. Yo creo que la tenían ahí porque ella ya había padecido la enfermedad y se había recuperado, y estaba donde había seis camas, tres camas en, en un lado y tres de frente a ellas mismas. Que fue donde le tocó ver a la muchacha, verla morir, uh -huh. ¿sí? Este, están seis, dentro de esa misma sala donde había seis camas, había un doctor que era de la misma clínica, pero el doctor tenía toda un, uh, una parafernalia, tenía, tenía computadora a disposición, cuando nosotros nos dejaron pasar un celular para estar en contacto con ella, uh -huh. tenía una laptop, Apple, por cierto, el doctor tenía este, la comida que él quería. Tenía también, le, me dice mi mamá, me describió como una especie de cortinas o algo así, le pusieron en su, como hay unos separadores de tela, pues le pusieron cortinitas, como muy decorada su su cama del doctor, o sea, con ciertos privilegios que, bueno, no, no espero que se los dieran a mi mamá, pero se me hacía injusto, por lo menos la incomunicación, o la falta de comunicación, porque la incertidumbre... Te envuelve y te, y te abruma. Sí, ¿no? Y tú piensas otras cosas y realmente no sabes si vive o muere, ¿no? Creo yo que es lo que te angustia, Exacto. ¿no? El, el no, no saber, ¿sí? Fíjate que eh, me, me voy a permitir ahorita comentarles algo. Eh, así como dices tú que, que luego tiene uno comunicación porque la amiga, el primo, X, sí. ¿no? Bueno, nosotros dejamos de ver noticias eh, y, y creerlas al 100 casi desde un principio, porque tenemos eh, un contacto que es una amiga de nosotros, que ella es química, Bien. y ella trabaja en una de las clínicas del la IMSS, ah, sí, de hecho tú la conoces, eh, dijimos de, de que audios y, y todo esto no íbamos a mencionar nombres de nadie, eso fue, eso fue lo que nosotros prometimos, ¿Qué pasa? Ella nos comienza a platicar que desde un principio ellos no tenían insumos para ellos como personal uh -huh. de la clínica. Ellos no tenían ni cubrebocas, ni batas, ni guantes, ni nada. Entonces, al principio ellos comenzaron a comprar de su bolsa. Fue como uh -huh. lo hicieron. Exacto. Va pasando el tiempo y eh, ya les comienzan a llegar, de hecho, creo que fue una vez el gobernador, o, o por medio del gobernador, fue como se enteraron que no tenían, uh -huh. y bueno, les entregaron, no la foto, pero sirvió porque les llegó el material. Sí, sí, ok, sí. perfecto. Cuando lo del 10 de mayo, estaba todavía más o menos controlada la situación, y ellos entre personal platican, después del 10 de mayo, esto se va a volver loco, porque la gente no quiere entender lo que quiere decir quedarte en casa. Se les va a ser muy fácil el, el ir a hacer reuniones familiares con toda la familia, porque hay que festejar a la mamá, ¿no? Y piensan que en familia no pasa nada. Okay. Exactamente. Entonces, eh, ellos lo platican entre amigos, el personal, y dicen, pero ojalá que nos equivoquemos. Pues una semana después del 10 de mayo, comenzaron a llegar las personas que ya se sentían mal. ¿Qué pasa? Yo hablé con ella hoy por la mañana, No pudimos grabar el audio porque realmente ella está muy, muy angustiada. Sus palabras son, bueno, no literal, pero estamos rebasados, no tenemos respiradores. Al día nos llegan aproximadamente 120 pruebas de personas que creen tener COVID. Obviamente, no todos salen positivos, pero con 10 que te salga, pues tú imagínate, 10 cada día, ¿dónde los metes, no? Sí. Entonces... Ellos tienen, eh, ella ya le tocó vivir el deceso de uno de los médicos de, de la clínica donde ella está, o sea, como dijiste tú, esta chica que tenía 42 años, sí. el médico me parece que tenía 40, 41 años, una persona que tú dices, pues muy joven, ¿no? O sea, los jóvenes no nos duele nada, todos nos aliviamos, pues ándale que si sí te duele. Eh, pasa también que los médicos que ella conoce que están dentro de la clínica Que siempre han sido muy positivos y que siempre quieren ayudar Ahora están cansados física y mentalmente Están desesperados porque ya no tienen el recurso en material para poder ayudar a las personas Ya hay más personas que camas, más personas que respiradores Entonces, ya no saben qué hacer. Así como tú dijiste hace rato, la situación se les salió de control. O se nos salió de control. Se nos salió de control. Cuando, No sé si tú recuerdas que fue casi cuando venía lo de Semana Santa. Uh -huh. Y que la gente dijo, ¡qué padre! Estamos en casa, vámonos a la playa. Oh, Entonces, sí. que fue una noticia supersonada y en las noticias y carros y carros a la carretera, ¿no? Ella decía, es que, ¿sabes qué? O sea, si esa gente se quiere morir, hay que regalarles pistolas. Y así, mira, se mueren, pero no contagian a nadie. O sea, ellos no comprendieron en ese momento la gravedad del asunto. Exacto. Así como actualmente no comprendemos la gravedad del asunto. ¿Y qué pasa? Ay, es que ya me cansé de estar encerrado. Déjame salgo. No, o sea, no te salgas si no vas a trabajar, si no vas por los insumos para tu casa, que es lo que te dicen que una sola persona por familia, ¿no? No sí. te dejan entrar más, tú que eres el papá de la Ayer casa. Ayer precisamente. Entonces, o sea, sigue las reglas de seguridad. Es muy triste, ahorita les voy a poner un audio, eh, de alguien también que trabaja en otro hospital, en otra clínica. Y ella dice... Estamos desesperados. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque la gente no cree y porque la gente no se guarda. O sea, eso es lo que quisiéramos... Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, alguna maestra dijo, ¡ay, quisiera abrirles la cabeza y meterles la información! Pues creo que hemos llegado a ese punto. Tú que lo estás viviendo, que, que, que ya lo viviste en tu persona sí. y que lo ves con tu mamá, o sea, que dices, veo la cápsula y se me mueve todo porque se la llevaron ahí, o sea... ¿Qué va en la cápsula pasar? que ves en la televisión, la que dices, en la que se va a ir a otro mundo, uh -huh. o sea, parece, este, es, es, es, es, es impresionante ver y, y vivir lo que algunas vez viste en la tele como, ah, ese ya se va, uh -huh. mi mamá ya se va, la ignorancia es temeraria. Y tú me dijiste que tu mamá también decía, o sea, ya prefiero morirme porque no aguanto. En rato, sí, de la primera vez que sí, decía, yo prefiero morirme, pero apenas llevaba ocho, diez días en cama, en su casa, viendo la tele, viendo a sus hijos, y yo decía, no, espérame, están los cancerosos, están están los fracturados, están los este, dializados, que duran a veces hasta meses en cama. Entonces, sí. no, no era mucho, pero bueno, para ella era demasiado. Entonces, este... Situación. Voy a poner un audio, ¿Bien? si me lo permiten. Eh... Obviamente ella sabe quién es, le agradezco de corazón que nos haya dado este audio, es muy pequeñito, pero Beto y yo creemos que es súper conciso, exactamente lo que tenía que decir, aquí se escucha. ¿Quién es ella? Ella es una enfermera que trabaja en el hospital... ¡Ay Dios! En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, entonces... De corazón agradecemos a todas las enfermeras que están trabajando allá, que sí arriesgan su vida todos los días, porque esa es otra parte. Como ciudadano común, no te pones a pensar que los médicos, enfermeras, camilleros, personas del aseo, todos los que trabajan en un hospital también tienen una familia, también tienen miedo a infectarse, también Mucho tienen miedo. miedo a no regresar a su casa. Entonces les mandamos un cordial abrazo. Ay, a mí sí me dan ganas de llorar, pero me voy a aguantar, se los prometo. Ok, el audio lo vamos a poner aquí por el micrófono directamente, esperemos que sea bastante claro, chicos, ahí les va. Ay, permítanme, déjenme, espérenme, espérenme, espérenme. voy de nuevo. Buenas tardes, en este tiempo de COVID-19 vivo desesperación, miedo, frustración, enojo... Por nuestra sociedad indolente e ignorante, yo sé que estamos desesperados por el encierro y que va a cambiar nuestra vida como la conocemos, pero es algo ya inevitable. La gente que no cambia o no lo quiere hacer está contribuyendo a que se disimine más la enfermedad. Ya perdimos compañeros y familiares de nosotros como personal de salud. No hay nada que hacer. No hay insumos, no hay material, no hay cura. Trabajamos el personal al 50%, ya que la mitad está incapacitada o está enferma. Estamos exhaustos, no hay permisos, no hay vacaciones y la gente no lo ve. Por favor, el COVID-19 existe y es algo que estará aquí con nosotros. Tomemos conciencia. Gracias por escucharme. Ok, pues, ¿qué les parece, chicos? Así de crudo. Así, esta nueva realidad, que, que, que donde quiera nos han dicho, creo que es una realidad diferente para todos. Las personas que están trabajando en un hospital tienen una realidad diferente a la que tenemos todos los demás que estamos acá afuera y que decimos estar desesperados, déjame doy una vueltecita, déjame quito el cubrebocas, no quiero alcohol, bueno, no alcohol, sino gel con alcohol, sino es lo mismo, eh, tenemos realidades diferentes, entonces es parte de lo que nosotros quisimos traerles el día de hoy, para, para que todos lo pensemos, tampoco se trata de alarmarnos y gritar y tirarte a la cama y llorar, no, Hay que ocuparnos del problema que tenemos, ¿no, médico? Totalmente de acuerdo. Maestro, ¿qué usted decir algo? Luego me dicen que no lo dejo hablar. Casi no, bueno. <risa> yo en cada programa recomiendo un libro. En este caso, voy a recomendar un libro de, una, de un escritor francés, nació en Argelia, Albert Camus, que se llama La Peste. Tiene que ver con esto, o sea, de la decadencia del ser humano, del ser humano que, que no alcanza a comprender este tipo de, de situaciones y también me hace recordar un poco a, al, al filósofo alemán Heidegger, un libro que se llama eh, Ser y Tiempo, donde nos describe de, de, de alguna manera cómo el ser humano piensa que las cosas le suceden al otro y a él no. Exacto. Eh, bueno, eso sí sucede, pero eso le pasa al otro. A mí no. Ahí tienen dos libros. Heidegger, Ser y Tiempo y la peste de Albert Camus es que fíjate que podrías decir ay no, es que tú podrías decir el COVID no existe porque ni me dio a mí ni me dio a mí, ni le dio a mi mamá ni nada, ¿no? si no lo hubieras vivido tan cerquita a lo mejor hubieras dicho ay no es para tanto sí, poniéndome en la postura de cualquier eh, ciudadano, oye yo tuve tenía información y tengo conocimientos médicos sube la información por un infectólogo si existe, ten cuidado Entonces, estábamos al pendiente, no tenía idea de, de su a, virulencia, no tenía idea de su a, poder de contagio, tiene las dos, algunas enfermedades son muy virulentas, que quiere decir que son muy fuertes, o sea, te pueden hasta matar, hasta ser mortales, y otras, su poder de contagio, este tiene las dos, normalmente pueden ser muy contagiosas, pero no. como la gripe, pero no te mueres, es muy contagiosa, y otras pueden ser poco contagiosas, pero te matan, como la hepatitis B, uh -huh. pero en este caso las dos, es el COVID, eh, el, el virus del coronavirus es un virus muy contagioso y muy letal también, a pesar de su bajo porcentaje de, de, de enfermos que llegan a un, a un nivel de, de, de estar encamados y entubados, pero es, ya cuando va para allá, no hay quien lo detenga, ¿sí? Fíjate que ahorita que, que hablaste sobre esto de, de el buen trato que te dieron en, en UDG, en la 46... En la clínica del IMSS, Ajá, o sea, también tenemos en la otra parte. Vamos a poner un audio, es un poquito largo, pero creo que es muy importante que, que la gente se dé cuenta también que está el otro lado. Donde no te quieren atender porque parece que tienes covid No, entonces no me voy a arriesgar. También tengo a una pequeña historia de eso. Y, ah. y, oh, te, si quieres lo, lo pones y ya después. Y lo te platicamos. Mi, ok, igual no damos nombres. Agradezco en el corazón que lo haya compartido conmigo. Eh, me tocó ver al enfermo sin saber que estaba enfermo de lejos porque él ya fue muy respetuoso en esto y ella también. No te acerques. ¿Sí? No, me no, no, yo iba dispuesta a darle un abrazo porque hacía mucho tiempo que no la veía, a pesar de que estamos en comunicación todos los días, pero las personas que nos conocen saben que a mí me encanta abrazar a la gente. Entonces, yo iba así y me paró en seco y me dijo, no me abraces porque traigo a mi marido que es muy probable que sea positivo en COVID. Entonces, me quedé con las ganas y me ha tocado vivir la historia. Entonces, hay cosas que nos han parecido muy injustas y aquí les van. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por escucharme y por permitirme compartir la experiencia que tuvimos aquí en la familia con esta pandemia llamada COVID. Eh, les platico, mi esposo salió positivo eh, a principios de este mes, eh, exactamente el día 4 de junio, él presentó diarrea. Entonces era un síntoma que no pensamos jamás que estuviera relacionado con COVID. Sin embargo, en la noche empezó con muchísima temperatura y bueno, solamente con un paracetamol eh, se lo tratamos. Al día siguiente siguió con temperatura y ya muy decaído. Yo asumí que era por, por la temperatura tan fuerte que tenía. Él eh, hicimos unos eh, análisis de reacciones febriles, pensando nuevamente que fuera una situación estomacal, pero eh, sí, sí, sí dio positivo a, a tifos, a, a tifoidea, y cuando consulté a un médico para solicitar la receta del antibiótico, revisó los estudios del de la, laboratorio, y resulta pues, que era solamente una memoria de la tifoidea, pero no necesariamente era tifoidea. Entonces, en ese momento el médico sacó un oxímetro, se lo aplicó en el, en el dedo y revisamos, eh, para nuestra sorpresa, que su oxigenación había bajado a 80, cuando la oxigenación normalmente debe estar, según, según ya aprendimos, en 95. Entonces, pues sí nos, nos asustamos ya y el doctor nos indicó una prueba de COVID, porque para él el diagnóstico era sospecha de COVID. Hablamos a gobierno del estado, a la línea COVID. Sin embargo, después de varios intentos, cuando nos por, por fin nos contestaron, le hicieron un cuestionario larguísimo de varios, varios, varios, varios minutos, casi veintitantas preguntas, para el final Decirle que no, que él no era candidato a hacerle una prueba COVID, que le iban a tomar los datos, su nombre, su domicilio, su teléfono, este, el día que había llamado, no le dieron ningún folio. Y este, pues no, que él no era candidato a COVID. Eh, al día siguiente, él seguía pues muy, muy grave con la con la temperatura. Yo inmediatamente conseguí un oxímetro. Eh, Y ahí fue donde me di cuenta que seguía bajando su oxigenación. Yo cuando se la medía ya traía 78. Y eh, consultando a, a un médico familiar internista que afortunadamente tiene experiencia con, con enfermos COVID, le indicó varios estudios de laboratorio, muchos, muchos estudios de laboratorio, eh, para el poder diagnosticar. Y nos recomendó hablar a la línea de la UDG, a Radar, Radar Jalisco, donde inmediatamente, a diferencia totalmente del gobierno del estado, eh, hablamos, le dieron una cita eh, a los tres días, que era lo más rápido que tenían, le dieron la cita, nos presentamos en el carro ahí en, en, en las áreas de oftalmología, que es a un lado del Hospital Civil Nuevo, llegó, ya tienen una lista, le dieron la, la, la cita, se pasó, Eh, perdón, su ficha, se pasó y le hicieron la prueba. Era una prueba rápida porque ya no tenían eh, pruebas de la PCR y inmediatamente salió el resultado, pues, que él era positivo. A partir de ese momento, pues, sí fue como, como eh, pues una situación que empezamos a percibir eh, de discriminación fuimos a los laboratorios a sacarle los estudios también en los laboratorios no nos querían atender no sabían ni qué decirnos pero simplemente era casi casi ni se acerque, no se arrime fueron varios varios laboratorios lo que les puedo yo compartir es que está la situación colapsada fuimos ese mismo día yo lo traía en el carro lo traía con temperatura, lo traía muy débil, sin comer, no quería comer nada. Y, y íbamos de laboratorio en laboratorio para ver en dónde nos los querían hacer y por el tipo de estudios ya saben los del laboratorio que son para diagnosticar COVID y no se los querían hacer. Eh, fuimos a Salud Digna, ya había una cola enorme para sacar laboratorios solamente por internet, solamente a tu cita ahí. Y las citas estaban, inclusive para la, la prueba COVID, dos, tres este, semanas. Eh, también le pidieron una radiografía de los pulmones, las cuales tampoco le querían este, sacar. En el único lugar donde se la pudieron sacar fue en Chopo también haciendo la cita por internet en una sucursal especializada para enfermos exclusivamente de COVID. Eh, la persona lo esperó en la puerta, lo pasaron, le hicieron la radiografía, también le hicieron la tomografía y este una vez que no le entregaron, pues se confirmó el daño que ya tenía él en sus pulmones por el avance de COVID. Yo no... les platico esto porque la verdad nuestra experiencia con el gobierno del estado fue pésima, Eh, hicimos otro intento para que le hicieran este, la prueba hablando dis, diciéndoles que estaba ya más grave sin embargo este, nos dijeron que la primera llamada la iban a reportar, que son era una, una, una situación anormal eh, sí tenían ya su nombre pero lo tenían como que no no era y es, está rebasado la verdad es que la estructura eh, está rebasada para la cantidad de enfermos que está viendo la cantidad de infectados que se están presentando eh, afortunadamente en la Universidad de Guadalajara está apoyando con este programa de radar UDG creo que, que es muy relevante el trabajo que está haciendo la universidad eh, los laboratorios están colapsados están rebasados e inclusive percibimos una situación de discriminación muy, muy fea Están tratando a los enfermos de COVID como pues como leprosos o como personas que, que tuvieran SIDA. No sé, es una cosa muy muy triste porque los enfermos de COVID no pidieron enfermarse. No sabemos dónde se enfermó. Hemos llevado a cabo todos los protocolos de seguridad. Entonces, pues yo lo que les recomiendo, amigos, es que, que se cuiden. Que de preferencia no salgan porque no saben en dónde lo van a a tocar y como me decía el médico familiar, mi internista es un virus nuevo, Nos estamos enfrentando a un virus nuevo, no sabemos cuánto dura en el cuerpo, no sabemos cuándo sale del cuerpo, no sabemos si genera inmunidad, si no no sabemos este, cómo, bueno, básicamente cómo se cura entonces estamos luchando contra algo desconocido apenas están haciendo los estudios, apenas están tratando con las vacunas Así que, por eso son todas las reservas. Cuídense, por favor, lávense las manos muchas veces y... Ay, bueno, ya era el final, yo lo corté, perdón. Pero bueno, ¿cómo ves? Bueno, me pasó una situación muy parecida cuando mi mamá ya se curó la primera vez. Eh, se le pasó entre todo, entre todo el trance este de, de recuperarse, que fue muy largo, tres semanas... Se le pasó, gustamos eh, comiendo y me dice, se me hace que hoy me tocaba recoger mis medicinas en medicina familiar, en su clínica que le corresponde su consulta. Y me dice, déjame marcar y marca y justo era la cita, estamos comiendo como a las tres y media y a las 4 era su cita. Y le dijeron, le dice, ¿sabes qué? Es como tuve COVID, estuve muy enferma y, y, y no me acordé de, de la cita. Tan pronto le dice mi mamá a la recepcionista, a la que le contestó, se comunica con el, su doctora familiar y... Y la doctora le dice, ni se nos acerque, no venga a consulta ahorita. O sea, yo había tenido experiencias con esa doctora que, donde he acompañado a mi mamá y la doctora es muy insensible, es muy indiferente, la, la, la médico familiar, muy insensible, indiferente, a duras penas te voltea a ver a la cara, solo llena sus documentos para llenar la estadística, yo creo, y decir que sí trabajó. Y lo primero que le dijo mi mamá, ni se acerca a la clínica, no vaya para nada, a pesar de que mi mamá parecía que se había curado, Pero el, esta última vez que salió y se fue a alta de la clínica 46, la doctora me dice a mí que, que vaya a consulta familiar para que le den seguimiento. Uh -huh. A mí se me olvidó preguntarle cómo iba a ser la evolución de mi mamá. Yo no sabía cómo iba a ser la evolución. La evolución ahorita ha sido muy lenta, pero yo no tenemos conocimiento. Nos preocupamos cuando volvió a subir la temperatura y por desconocimiento e ignorancia de la evolución, tampoco la doctora me dijo. Este, sabemos que va a tener temperaturas que van a ir desapareciendo poco a poco y que va a ir agarrando fuerza poco a poco eso ya lo sabemos ahorita pero nos sacó un buen susto porque le volvieron las, las temperaturas después de, de haber estado de alta obviamente ya no tiene dexametasona ya no tiene el, el, está canalizada con suero entonces ha tenido un poquito de deshidratación y la verdad es que lo que lo que dice el testimonio del el último audio que que pusieron es que no sientes un vacío en el estómago, pero sientes un candado en el cuello de que no te pasa la comida, y lo poquito que comes, yo creo que el migajón, bueno, el migajón sí sabe rico, eh, me imagino que te estás pasando un corcho, yo creo, porque eso se siente, un corcho que mordiste y no tiene sabor, así se siente, o sea, no puedes comer, se pierde el gusto, se pierde el, el, el sabor, y sí sientes un vacío, pero sabes que no quieres comer. Te desnutres, eso es definitivo. Yo perdí alrededor de cuatro kilos, pero lo recuperé muy rápido. <risa> Oye, y bueno, hay, hay un chiquito, que es tu hijo, ¿Sí? que está, que estuvo en contacto con tu mamá en esos días. ¿Sí? ¿Él presentó algo? Sí, y mis algo? sobrinas. No, casualmente con este mismo infectólogo con el que yo estuve en contacto, me pasó una información, me pasó un... Uh, artículo científico de infectólogos, ellos, lo, los especialistas y más los que tienen subespecialidades, aparte de su especialidad, él es infectólogo pediatra, es hermano de una muy buena amiga, Este me, nos pasaron el, el, el artículo y habla de si las personas se vacunan, pues, adultos, con la vacuna del sarampión, lo, sin estar enfermos, claro, ¿eh? los anticuerpos que se formen este, a partir de, de esta vacuna del sarampión, van a ayudar a dar una información al, al sistema inmunológico para que esté listo con algo para cuando la enfermedad llegue. Vacuna del sarampión. Yo traigo el artículo en mi celular, el PDF, viene en inglés, la verdad me dio flojera, confío, confío en él, porque así me lo pasó. Me dijo, bueno, si quieres, si quieres tener algo de defensas, pónganse la vacuna del sarampión, solo la colocan pediatras, debe ser bastante cara, quiero imaginar, sí. y e infectólogos. Son los que están con, con la licencia o el permiso profesional de salubridad para uh, poder recetarla y administrar la vacuna. Fíjate que ahorita que dices de la vacuna bueno, eh, todo el mundo sabe Beto y yo somos eh, muy muy fanáticos de, de la comida sana ¿no? y de llevar una vida lo más sana posible ya no voy a poner un audio pero les voy a platicar, nosotros dentro de la academia tuvimos el que para nosotros fue el primer caso conocido en el círculo de nosotros Bien. no quiere decir que haya sido el primer caso aquí, ¿no? Eh, ella comenzó su hermano su hermano trabajaba en ese entonces en un hotel, un hotel que recibía extranjeros y que aún ya con la indicación del gobernador, donde ya se supone que estábamos todos guardados el hotel seguía recibiendo turistas sin cubrebocas, sin nada ¿no? no ahí no había reglas de te limpias los pies, nada Entonces, eh, su hermano comienza a sentirse mal, creen que es gripa, no pasa nada, pero conforme fue pasando el tiempo, que, que presentó fiebres muy altas, hasta que llegó al punto donde no podía respirar. Entonces, cuando ya no puede respirar, pues es cuando se asusta. Pero también sucede que ellos no quieren ir al hospital porque dicen, pues es que está como, como la situación complicada, si no tengo nada y voy al hospital, a lo mejor me traigo algo. Ellos me dicen que ellos nunca se hicieron la prueba, pero tienen familia que son médicos y les dicen, ¿sabes qué? Tus síntomas definitivamente son de esto. Cuando ella lleva a su hermano al hospital, ella no va tampoco con cubrebocas ni nada, porque ellos creían que era una simple gripa, ¿no? Como que su mente iba ubicada en otra situación, pues creemos que ahí fue donde ella se contagió, entonces nos dice que son días, que para ellos los primeros cinco días fueron los más complicados. Sí, ¿Por qué? Chile. Porque tenían que dormir sentados, no podían comer, de repente estaban muy bien y de repente no podían respirar, dice el dormir sentados fue toda la noche, perdón, el dormir sentados toda la noche fue para evitar que cuando se te va el aire, tu cuerpo no es el que no reaccione. Entonces, ellos dormían sentados como para incorporarse rápidamente sí. al sentir la falta de oxígeno, sí. ¿no? Entonces, sí, sí lo vivimos muy de cerca con ella. Esto fue en marzo, si mal no recuerdo, fue como los últimos días de marzo porque fue casi al principio, ¿no?, de que estábamos guardados. Entonces, eh, vivimos de cerca ahí con, con ella y, y con su hermano Tardó, después de que ella dijo, ya nos sentimos bien, eh, creemos que ya estamos bien, pero aún así se sentían cansados, ¿qué hicieron? Cambiaron un poco más su alimentación, trataron de comer muy sanamente, ella eh, afirma que si tú estás más sano o comes, eh, tu cuerpo no se está peleando con, con comida chatarra y todas estas cosas, sí. eh, ellos sintieron así que fue más rápido la forma en que se pudieron recuperar. O sea, yo voy por ahí, yo le recomiendo a la gente que, que haga ejercicio, que coma sano, que no coma comida chatarra, que X, ¿no? ¿Para qué? Para que si te va a llegar la enfermedad, porque obviamente nadie estamos libres de, o sea, de que te puede llegar y como dicen todos ustedes, no sabes ni dónde, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos que el cuerpo esté un poquito listo, Para recibir algo y tener con qué defenderse, ¿no? Exacto. Yo de los chiquitos sabía también que... Así como se dicen miles de cosas, que ellos solamente presentaban un poquito de temperatura, que ellos no se enferman. Eso fue, contestando tu pregunta, porque me desvié a lo de la vacuna, uh -huh. mi niño tiene un año, tenía para entonces un año tres o cuatro meses, y recientemente había ya había recibido dos de sus vacunas, entre ellas la de la del sarampión. Ah, le tocó y ya. Y sí, exactamente como narra Meche, fueron dos o máximo tres días donde presentaba temperaturas de 37, quizá. 38 máximo y un poco de irri irritabilidad que creo yo que era por la temperatura alta. Me refiero a que si estaba haciendo algo y, y se lo impedíamos, reaccionaba más rápido de manera negativa, o sea, no. se enojaba. Y, y, y durmió un poquito más de lo normal, pero hasta ahí no tuvo mayor, este, mayores signos y síntomas. Nunca lo vimos con este que sufriera de dolores, que sufriera de falta de apetito, o jamás. <risa> Comió de todo. Así es que creo que creo que va de las dos cosas También ha sido un niño muy sano Nunca se ha enfermado Tuvo leche ahorita. materna como alimento Se aventó casi ocho meses de leche materna mm, muy bien. Desde que nació Entonces creo yo que todo eso ha influido En que no tuvo problemas Él, ni mis sobrinas Que también estuvieron en contacto Mi hermano siempre dijo que fue dengue Y para cuando nos confirmaron, en ese momento dice, Ya no van a venir las niñas Yo me reí porque le digo, tienen un mes y medio Viniendo y, <risa> y, y sí. conviviendo con mi mamá Como si nada Yo, pues, ahora resulta que ya no van a venir. Es cierto, sí, las, sí no, est no están yendo, pero las muchachas, este, yo les digo las niñas de cristal, porque se enferman de todo, apenas si las volteas a ver ya están enfermas. Se van a regañar. Sin médico. embargo, esta vez no les pasó nada. Han estado muy sanas, no se han enfermado, también porque no han ido a la escuela. No han ido sí, a la escuela y también. no se han enfermado. O sea, han estado muy sanas estos estos meses. Entonces, este, es lo que yo encontré como como una respuesta a que el niño no se haya enfermado, las vacunas que él ha tenido. Pues sí, la verdad es que sí puede ser eso, puede ser la leche materna, pueden ser muchas cosas. Yo creo que este tema queda abierto hasta la semana siguiente, ya para, esperemos poder empezar puntuales, esperemos que no haya fallas. Eh, hoy estamos justamente en la hora Entonces, eh, nos vamos a ir, médico. Bien. Ya ya no te vamos a pedir que vengas la siguiente semana porque sabemos que dejaste a tus pacientes. O oh, sí. Si quieres venir, tú te puedes venir, ¿eh? Adelante. Si quieres estar aquí con nosotros Veré la siguiente semana, y, y puedes, para nosotros es un honor que estés Gracias, aquí. Agradecemos muchísimo eso. Dejamos todavía datos pendientes, chicos, así como canciones pendientes, pero es la manera que tenemos Beto y yo de A cooperar un poquito con la sociedad desde nuestra trinchera, es la forma en la que nosotros vemos esta pandemia, donde como dije hace rato, no hay que tirarse a la cama, sino hay que ocuparse de todo esto que tenemos, eh, la semana pasada hablamos un poquito sobre cómo ha afectado la economía, uh -huh. que no ha afectado un poquito, ha afectado muchito. Pero bueno, ese es, ese es otro tema, pero yo creo que sí, ¿no maestro? La siguiente semana vamos a hablar otro poquito sobre este tema. Eh, si alguien tiene alguna, algún otro testimonio y lo quiere compartir con nosotros, adelante, ¿sale? Y recuerden mañana a partir de las 7, como necesitamos activarnos físicamente, eh, para que nos sigan por Facebook Live. Sí, ya estamos chicos, la maestra ya está bien, entonces ya estamos dando clases por Facebook otra vez, se acabó el descanso. Pues nuevamente médico, muchísimas gracias y repito, si puedes venir la próxima semana todos felices. Nos ponemos de acuerdo. Si sí, tú checa tu agenda, seguimos platicando, sirve que nos platicas cómo sigue tu mamá. Hay anécdotas, sí, de la recuperación. Porque también nos, falta nos faltó platicar ahí, o sea, tu mujer está embarazada. También. Entonces, también ese fue un tema importante, sí, pero bueno, agradecemos a Miguel, agradecemos a Ixba, que no sé de qué se están riendo, pero algo se están riendo. Eh, saludos al señor Sergio Funk, a Poncho, muchísimas gracias, tenemos ahí saluditos de Ale, de Lili, Mariana, Oscar, Valentina A nuestros abuelos que siempre nos están escuchando eh, y bueno, pues les agradecemos a todos A Citlali, que también sabemos que siempre nos escucha, muchas gracias chicos y pues continuamos la siguiente semana Gracias. y nos vamos a ir, ya no vamos a regresar con una canción que le gusta muchísimo al médico, que yo cada vez que la escucho, me acuerdo de sí? él, porque nuestros tiempos de bailes juntos, yo creo que le gustaba mucho, o no tenía otra y la ponía muy seguido. Es el tema que trata, <risa> es un tema muy chistoso, ya la escucharán. Ok, la canción se llama María, Tene María Teresa y Danilo, y con esa nos vamos chicos, disfrútenla, gracias. Marja Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Que siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Que siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Tienen dinero monton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 La niña triste lloraba por no poderse casar. Ese señor no es tu papá